b Bien. Bueno, contanos cómo,、sí. si finalmente pudieron solucionar primero lo de la luz. Sí, sí, lo, momentáneamente lo, lo pudimos resolver. Este, bueno, como vos contabas anteriormente, se había generado una deuda por la imposibilidad de pago ante el incremento, ¿no? En, la, en el aumento de las tarifas.、Uh -huh. este, nosotros ya veníamos denunciando desde hace tiempo este, que para lo que es una cooperativa, más bien una fábrica recuperada, los aumentos iban a ser. Este, En algún momento insostenible, y bueno, no, nos pasó eso también.、Eh, y donde se había generado una deuda, y este, con un aviso de c o r t e de luz, al,、eh, al día siguiente vinieron y nos cortaron la luz directamente. Este, no, nosotros creíamos que bueno que teníamos un poco más de tiempo como para tratar de solucionarlo. i n c l u s i v e sentado algún compañero a hablar, y bueno, a p r o v e c h a m o s un momento que no había nadie en la planta industrial que teníamos a t a m p i l a r y cortaron la luz. <ríe> al día siguiente lo hicimos público en los medios. Este, Eh, contando la problemática y la denuncia nuestra que ya veníamos h a c i e n d o hace tiempo,、sí. y se le ha dicho un ofrecimiento de pago de honor inicial, q e l l o s dijeron que era insuficiente, nosotros le s explicábamos que、no、era lo que podíamos d a g a r nos decían que no. Este,、eh, me tocó hablar en el Consejo del Viernes de Pilar, donde estaban todos los bloques、eh, partidarios, y c o m e n t a n d o l e la situación para ver si por ahí, por parte del Estado, había. Alguien que se acercara a mediar o, o a, a tratar de informar, s e a v e r bien qué e s lo que pasaba, ¿no? tampoco hubo respuesta por parte del Estado.、Mm. Entonces, bueno, entre los compañeros decidimos este, ir a las puertas de Nora manifestarnos, explicándole también、eh, que la contradicción de que nosotros no tengamos luz se nos iba a ser imposible pagar las la facturas, ¿no? o sea, sin trabajar nosotros no no, no podíamos pagar la luz directamente.、Claro. Este, así que, bueno, tomaron en, en el pago inicial que en un primer momento nosotros l o habíamos ofrecido. y Ese mismo día nos reinstalaron la luz Bien. Este, con la deuda que quedó mega stand-by y, y a discutir este, una financiación que, que realmente nosotros la podemos pagar porque、mm. nos ofrecían pagos que eran irrisorios, semanales y muy altos. Digamos, ¿no?、Claro. No, no, la verdad, que como, como le está pasando a mucha gente, p o r igual lo que yo cuento no es una novedad para, para, para mucha gente que está haciendo p r o b l el m a s con e tema de las tarifas. s í el tema es la diferencia en, en... Número ¿no? entre una familia que también se la hace impagable, pero si mal no recuerdo, eran algo casi 200 mil pesos ¿no? de la factura de luz. Sí, sí, llegó, sí, sí, con la última factura era de 190 mil pesos. Para que se des una idea, digamos, la diferencia de aumento de que cuando nosotros iniciamos la cooperativa p a g a m o s 15 mil pesos de luz ¿hmm? y ahora están viendo una b o l e t a de 75 mil pesos. De, de, digamos, incrementó mucho el, el tema de la energía este, y de hecho, digamos, al, al tener por ahí a veces picos de producción. Este, de alguna forma, este, al tener un mayor consumo, se te castiga y se te cobra una multa, digamos, y te cobra mucho más.、Claro. O sea, que, que, que es como una multa al, a, la, a la producción. Es、mm. como es la verdad que <ríe> debería ser al revés. Pero bueno, este, eso por un lado, y por otro lado, algo que también veníamos diciendo hace rato, que si podía llegar a haber una diferenciación en las tarifas en lo que son las fábricas recuperadas.、Uh -huh. este, porque todo el mundo nos pregunta, dice, pero ustedes no tienen una tarifa diferenciada o, o una excepción, no, no. Nosotros pagamos como cualquier empresa este,、eh, la luz y, bueno, como ya e s de público conocimiento, los aumentos fueron este, terribles y,、mm. a d a l o estamos sufriendo. O sea, a, por un lado en la cooperativa de trabajo y por otro lado cada uno también en sus casas, ¿no? El tema de las tarifas, de、mm. la inflación y demás, la verdad es que se está haciendo cada vez más difícil. ¿Cómo está funcionando, Maximiliano? Bueno, por un lado, la, entonces la deuda quedó en stand-by, o sea, esos 200 mil pesos se deben, hay que ver cómo se pagan después. Quedó así en discutir una financiación que nosotros realmente la podamos pagar, este, que sea, digamos, lógica,、uh -huh. eh, y bueno, eso, eso lo vamos a, a tratar de resolver. O sea que en realidad, digamos, momentáneamente el problema se solucionó, pero de fondo sí, seguimos teniendo problemas. Claro, claro. ¿Cómo está funcionando el local que abrieron en el centro de Pilar? Sí, el local está funcionando bien.、Este、es una i n c u r s i ó n que hemos hecho en cuanto a la impresión digital y por ahí otros. ¿no? Imprimimos en vinilo, autodesigo, imanes y demás, y, y el, el local está funcionando, este, teniendo en cuenta el contexto en, en el que estamos viviendo. ¿no? Uh -huh. Pero digamos, lo que nosotros eh, eh, estamos tratando en todo momento, más allá de que el local este, es, es digamos, también como un lugar de ventas este, hacia la planta que es grande, la planta que tenemos en Guillarro San Quilar. Sí. Hoy por hoy, teniendo en cuenta que también que es un año electoral, estamos tratando de, de conseguir trabajo de, de, de todos lados, inclusive viendo también el tema de campaña política, a ver si nos da una inyección de, de trabajo, como para poder so, so, sobreselevar estos v a s t o s que estamos teniendo en cuanto a la energía、sí. y demás. ¿Cómo están los trabajos que habían comprometido en algún momento el municipio de Pilar, el Ministerio de Desarrollo Social de Nación? ¿Aparció e algo de ese trabajo prometido?、Sí. No, o sea, la, sinceramente, a nivel local en el municipio o sea, es muy poco el trabajo, digamos,、eh, el porcentaje de trabajo es muy poco digamos, para la capacidad productiva que tenemos. Y a nivel nación este, es tan burocrático el, el tema del trabajo、sí. que prácticamente le terminas haciendo un trabajo al año y tardas un año en、sí. cobrarlo. Es totalmente insuficiente, digamos, siendo que. Que el Estado es uno de los mayores consumidores de material gráfico, ¿no?、Ah. O sea, uno ve el material en la calle todo el tiempo, vas a un hospital, vas a una salita, vas a donde fuera y vas a ver más bien el ingreso del Estado.、Uh -huh. este, pero la verdad es que está muy poco destinado a lo que son la, las cooperativas, el, el trabajo, o sea, que en realidad, digamos, más allá de las promesas que han hecho y demás, no, no. en concreto, no, como que no se determina llevar adelante. Claro. O sea, que hoy en día están, dependiendo del trabajo privado, particular que van consiguiendo. Sí, sí, dependemos del privado, como te digo. Nosotros no escapamos del contexto en el que estamos viviendo. Los privados también se están achicando este, mucho en cuanto a las tiradas de los trabajos,、mm. este, se pelean mucho el precio también,、uh -huh. este, porque obviamente tienen que achicarse y demás. Así que,、eh, como te digo, no escapamos del contexto en el que estamos viviendo nosotros este, en todo momento. Nosotros, donde estamos ubicados, es un cordón industrial donde hay diferentes fábricas que, que bueno, muchas están sosteniendo personal.、Sí. Este, de hecho, hubo varias, varios despidos desde el principio de año hasta ahora. O sea que estamos, la verdad, que en una situación este, de, de crisis bastante crítica.、Mm. Y nosotros、eh, realmente consideramos que estamos a d m i n i s t r a n d o muy bien a la empresa,、eh, teniendo en cuenta esto, no, no nos escapamos a la realidad que están viviendo muchas fábricas.、Mm. Por ejemplo, en el n e día de ayer, o anteayer, perdón, creo que cerró una fábrica i n t e r p a z de una gráfica que hacía packaging. Sí.、Eh, Cerró una planta.、Uh -huh. Estamos, la verdad, que en un contexto bastante crítico y bueno, nosotros estamos tratando de, de llevarla adelante y esperamos, esperemos que esto se termine para, para poder este,、eh, estar un poco más tranquilo. ¿no? Todos esperemos más o menos lo mismo, ¿no? que termine pronto esta, esta malaria、eh, y estas políticas、eh, antitrabajadores y trabajadoras que, que se están padeciendo. Por último, y como siempre, agradeciéndote estos minutos, Maximiliano.、Eh, ¿Cómo están haciendo los retiros? Porque bueno, el contexto es muy complicado, los trabajos bajan, les pelean los precios. ¿Están、eh, pudiendo hacer retiros、eh, para que cubran por lo menos lo elemental para las 20 familias que dependen de, de WorkColor? No, sí, sí. o sea, al día de hoy te tengo que decir que sinceramente no, o sea, no cubre. Muchos lo hacemos como podemos, como te digo, tratamos de, de pagar todo y, este, y a medida que podemos vamos retirando. Este, obviamente, teniendo en cuenta también alguna necesidad este, particular de, de cada compañero, pero sinceramente hoy no llegamos ni a cubrir las necesidades básicas.、Sí. Ese es el, el, el problema q u e Estados u n d o como te digo. Aumenta todo, aumentan las tarifas. Nuestros insumos son todos dolarizados. Cada aumento de dólar, este, la verdad es que nos está complicando cada vez más.、Sí. Entonces, o sea la, la única, el único lugar donde tenemos que achicar nosotros es de los retiros que tenemos de cada trabajador de la cooperativa. Por eso te digo que. La verdad que la situación es crítica y, y esperamos pronto salir de esta.